Oye mi amor, eh, Julito, Julio, hoy oh, te estoy hablando pues Mira, es que estuve pensando que después de todo lo que he aprendido sobre la reforma previsional, bueno, y sobre todo con las decisiones que he tomado, me siento como más preparada para el futuro. Ahora, ahora siento que, que sé lo que tengo que hacer, ¿me entendí? Como para poder asegurarme para más adelante, para cuando ya no trabaje. Por ejemplo, mira, saber que tengo que ir a la municipalidad o al Instituto de Previsión Social, claro, dependiendo de lo que necesite. O sea, saber que esos son los lugares donde debo hacer los trámites para poder optar a los beneficios de la reforma bueno o el mismo sistema de la AFPs entender a cuál me conviene meterme ¿me entendí? averiguar bien cuál me sirve digamos cuál es más ad con mis características como trabajadora ¿me entendí Julio? Julio Julio ah, ay otra vez te quedaste dormido Julio ay pucha yo siempre termino hablando sola este es un aporte de la corporación libertad de ciudadanos financiado por el fondo para la educación previsional del gobierno de Chile